Caño Gacias ya está sentado en esta mesa, en esta herradura violeta para, para llevar adelante su columna canábica de los viernes. ¿Cómo te va? Muy bien, muy muy buenos días para todas y para todos. Bueno, para nos, nos estamos conociendo con, con Caño, ¿eh? Este, ¿Empieza una relación? Empieza. A partir de hoy, vamos a ver qué, qué sucede. ¿Qué trajiste? Bueno, habíamos venido hablando semanas anteriores de, de las distintas formas de acceso al cannabis a través de registros, a través de registros nacionales, registros municipales y toda esa forma de darle un marco legal a, a una demanda Este, bastante sostenida del, para el acceso al cannabis, y también podemos pensar tam de otras formas de acceso al cannabis que no están siendo muy bien satisfechas, y vamos a hablar de las formas de acceso al conocimiento del cannabis. ¿sí? Entendemos que el cannabis o el sistema endocannabinoide, mejor dicho, o la endocannabinología, que sería el estudio del sistema endocannabinoide, que es un sistema de comunicación intercelular que tiene miles y miles de años, que desde una lombriz hasta un ser humano lo tiene, Este, estamos pensando a ver que va que, que empieza a ser forma a formar parte de, de un capítulo más dentro de la, de la fisiología para cualquier área de la salud y también este una especialidad dentro de ello. no y para para desarrollarse y para poder trabajar en eso los profesionales y las profesionales de la salud del área que sean veterinarios médicos este, del área de salud mental bueno de todas las áreas que puedan involucrarse con esta maravillosa planta no encuentran realmente una todavía no la hay este, una forma de acceso al conocimiento estamos hablando de, de conocimiento este con, con método científico con rigor científico y que dé seguridad a las y los profesionales para poder trabajar y en general no vemos todavía políticas instauradas este para la formación este, de, de verdaderos bueno, verdaderos comillas de buenos posgrados a nivel universitario para esto y de modo que la comunidad canábica se las viene arreglando como puede, y en eso de cómo puede ir buscando esos espacios, este mañana en Santa Rosa, en, en el Centro Municipal de Cultura, en Quintana 172, de 16 horas en adelante, vamos a tener la suerte, y por eso lo invitamos y lo tenemos en línea a Daniel Núñez, si queremos charlar con él, que es un médico, neurólogo, farmacólogo, que viene a charlar un poquito sobre eso, y bueno, este le queríamos dar la bienvenida, y si querés charlar también con él. Por supuesto, estamos en línea, ¿no?, con Daniel Núñez. Muy buenos días así Daniel, es, muy bien Así es, muy buenos días eh, Paola, muy buenos días Julio eh, Y bueno, sí, preparándome para la, la reunión de mañana Es re importante, como, como vos decís, ¿no? que empecemos todos los médicos que estamos eh, a, a, usando el, el cannabis desde hace un tiempo <ríe> Aunque hay medio la ilegalidad ¿sí? en, en esa zona gris que Que, que por suerte, cuando salió la primera ley, más o menos nos alegramos, viste mucho por, por... pero faltaba una cosa fundamental eh, en esa ley, que era fundamentalmente el autocultivo, porque si alguien puede llegar a decir de dónde nació esta, esta ley, pues la lucha de los padres eh, eso fundamentalmente. Eh, entonces, la posibilidad a partir de la segunda y la modificación de la ley en el cual empezó a haber ya la figura, empezó a estar la figura del autocultivo, bueno, ahí se puso un poco más interesante y creo que la cosa empezó a... Eh, es cuando dijimos, bueno, es ahora con con Rodrigo y con Paola, ¿no es cierto? Que no es la Paola que está ahí. <risa> eh, pero... En realidad fue eso, porque esto es una, una lucha, yo conocí a los chicos hace aproximadamente 6, 7 años, eh, me interesé en el caso, vi que habían en Santa Rosa, había una reunión de cannabis, no lo podía creer, y, y bueno, eh, en ese tiempo vi que había una organización con los padres, ¿no? que fueron los, los padres con chicos con epilepsia, Eh, que fueron los que realmente impulsaron la ley yo no entiendo mucho a los políticos ¿no? porque la primera ley dice eh, hablaba de todo menos del espíritu de la, de, la, de la ley ¿no? para impulsar el uso de, de cannabis y, y que las madres y los padres lo necesitaban ayer ¿no? entendés había que regularizar esa situación por suerte ahora, Entonces, eh, con Rodrigo empezamos, con Rodrigo por ahora empezamos a trabajar y, y, y empezamos a, de a poquito, comenzar a tener experiencia, ¿no? Mientras lo que, pasándonos lo que así se hacía en el exterior y tratando de adaptar y ver eh, cómo, cómo, cómo poder llegar y, y ayudar a la gente ¿no? Que, que no tiene los tiempos. De, de la ley y del Congreso, ¿no?, que lo necesita ya. Y ahí empecé a hacer con, con el aceite que preparaba Rodrigo y, y con la bibliografía internacional tratando de acercarles el cannabis a los pacientes. Y realmente fue una cosa maravillosa hasta que me ha cambiado como médico. Eh, no sé si me querés preguntar sí, algo, Julio. Cintia, oh, Cintia oh. te saluda desde ah, desde, días, desde el Cintia. estudio eh, cuando te referís a Rodrigo y a Paola estás hablando de Rodrigo catalano y Paola Rullero que son la familia insignia acá en, en la Pampa eh, en el en el reclamo no del uso de, del aceite de cannabis para para su hijo eh, y hoy a la mañana temprano lo tuvimos a Rodrigo y planteaba esta Esta problemática eh, del acceso eh, al aceite porque no se no es fácil determinar su calidad no hoy en el mercado hay aceites cremas por todos lados pero no sabes de dónde vienen en la charla de mañana eh, vos vas a estar dando algunas herramientas para poder llevar adelante este el, el, el, el hacer el aceite sí. mira eh, sé que la el... Yo no soy muy canchero en hacer el aceite, eso eso fue función más que nada de Rodrigo. Eh, los chicos han tenido una evolución muy grande porque se capacitaron mucho. Hubo gente de la Universidad Nacional de Chile eh, y, y, y yo fui viendo no cómo en este proceso de hacer el aceite, solamente con la preocupación de los padres nada más y el amor, me parece que ya con eso eh, el cannabis permite que pueda ser cultivado en la casa y hacer el aceite es más tengo algunas novedades que eso vamos a dejarlo como gancho, pero es de para, para mañana, pero en definitiva hay muchas eh, evidencias actuales no es cierto sobre el el la efectividad del uso del aceite con los componentes de la planta entera y no solamente no es cierto esa división que se ha hecho nada más que aceites de tipo con, con alta concentración de, de cbd eh, eso ya casi no se discute no es cierto porque ya la eficacia en la epilepsia refractaria y yo ya te podría decir también con la aprobación por parte de la fda y de la y de la y de la ma que son los organismos regulatorios tanto más más importantes junto con el inglés no es cierto la ema la fda y La, y, y en inglaterra que tiene sus propios eh, sus propios agencias de salud eh, no es cierto empezaron a, a, bueno, a dar a, a dar pautas y en realidad empezaron a darse cuenta que el cannabis está llenando un vacío en las necesidades no cubiertas en salud no es cierto que Eh, que tiene la medicina los médicos nos enfrentamos con una gran cantidad de necesidades no satisfechas en salud y el cannabis permite eh, llegar no es cierto a esos a esos a esos fines y para eso hasta ahora me parece que el aceite de cannabis preparado con toda la planta si bien, ...hay poca evidencia en el sentido... ...porque es muy difícil... ...porque hay algunos algunos componentes de la planta... ...que aún están prohibidos... ...entonces eso dificulta el estudio... ...pero bueno, entre todo eso... Eh, ...todas las organizaciones... Eh, ...de padres... ...fueron los responsables de impulsar todo esto... Eh, y, ...y creo que todavía hay mucho prejuicio en la gente... ...hay mucho prejuicio en los médicos... Eh, y que es conocido porque el acercamiento al cannabis como vos hablabas de la, recién hablabas de evidencia eh, es muy difícil para patologías que tienen eh, baja frecuencia o patologías que, que que tienen que son enfermedades raras es muy difícil eh, obtener evidencia de los ensayos clínicos randomizados controlados que normalmente los médicos tomamos como comogol estándar, De, de tratamiento no es cierto oh, pasa, pasa lamentablemente hay muchas enfermedades que no puede juntar la cantidad de pacientes para hacer un estudio un estudio así tan tan contundente como puede pasar en un estudio con hipertensión no es cierto sí. eh, y, y bueno entonces claro los médicos están muy acostumbrados a la medicina basada en la evidencia pero para patologías que son muy poco frecuentes y muy raras, eh, lamentablemente eh, hay muy pocas cosas y uno tiene que buscar evidencia, en otras sí, tiene que correrse de ese, de ese lugar del que de los eh, ensayos clínicos randomizados y controlados son el, el estándar de todo. Y es entonces difícil cambiar eso en una época de la medicina basada en la evidencia, que sirve para estudios como la hipertensión y el cáncer y esas cosas. Eh, se, no sé si soy claro sí, pero... Daniel, y, y pensábamos seguramente mañana este va a haber muchos cultivadores, va a haber usuarios expectantes esos nos faltan eh, con ellos siempre se van llenando De nuestros auditorios. Ahora bien, eh, podemos pensar eh, que hoy en día quizás es más difícil eh, acceder a un médico que acompañe, a un profesional de la salud que acompañe una terapia de estas, que acceder al cannabis. Se ha dado vuelta un poco eso y queríamos saber, como la charla de mañana también va a estar destinada a profesionales de la salud, queremos saber qué pueden esperar los profesionales de la salud mañana de esta charla, eh, con qué se pueden encontrar y que nos comentaras un poquito de eso. Bien, eh, con respecto a los profesionales eh... Voy a intentar poner esta idea, ¿no es cierto?, de que tenemos que ver el cannabis en muchas patologías y voy a tratar de dar mi experiencia de cómo voy manejando a los pacientes. El cannabis no solamente sirve para, para las patologías raras y todo, también sirve, y ahí sí hay ensayos clínicos controlados para el dolor, por ejemplo, que es una patología. Y bueno, eh, voy a intentar dar... Eh, si sí, para la parte médica eh, voy a intentar dar mi experiencia de cómo em, empiezo a, a, a tener el approach con el paciente que está buscando cannabis o que tiene una patología que es fácil de tratarse con él. Eh, eso primero. Y a los pacientes voy a tratar de darle la información de lo último que se está hablando a ver si la patología que ellos tiene puede ser factible de ser tratada con cannabis. Voy a intentar, ¿no es cierto?, que no sea nada demasiado científico eh, para llegar bien a la a, a, a los pacientes, ¿no es cierto?, o a los padres o a las madres que hagan. Y con respecto a los médicos voy a intentar, ¿no es cierto?, contarles las últimas novedades con el cannabis y cómo es el approach y, y cómo trato de llegar a esas necesidades no cubiertas ¿no es cierto?, en salud, que, que es mi perro y que quiere salir por la radio, eh, perdón, ¿eh? ¿eh? Bueno, y voy a intentar darle la experiencia de estos últimos cinco años, cinco o seis años que estamos teniendo con Rodrigo y, y con Pau, ¿no? Eh, ese va a ser el, el objetivo. Eh, voy a tratar, ¿no?, de que no sea una charla aburrida, eh, veo que ya la gente tiene noción del sistema endocannabinole, bueno, voy a tratar de ir un poco más allá. Eh, y por supuesto que sea, y tratar de que sea una charla eh, tranquila, entre más que nada me interesan mucho los pacientes, también me interesan eh, los médicos, obviamente, pero creo que esta charla va fundamentalmente para los pacientes y para tratar de darles, ¿no es cierto?, el... el El, el tinte local eh, no viene un médico edad nah, es un médico que está trabajando acá con cannabis en la zona y que bueno tratamos con rodrigo y con paula de, de, de que haya conocimiento no que haya es lo único que va a poder combatir todos los prejuicios que que, que, que se están dando eh, creo que es lo, lo lo mejor y voy a intentar. ...dar lo mejor de todos... ...así que, obviamente... ...están invitados y te agradezco... Eh, ...Julio, Paola, cynthia ...que me hayan llamado para, para... ...poder hacer como una introducción... ...y un poquito de propaganda, ¿no?... ...acerca de lo que... ...que vamos a intentar hacer mañana con... ...con los chicos y además también va a haber gente... ...que va a hablar sobre... Eh, ...el cultivo... Eh, los tipos de cepas todo desde el punto de vista del cannabiscultor y también vamos a hablar del reprocamp, no es cierto que es algo que bueno empezó a funcionar anda muy bien, eh pero no tenemos que seguir teniendo esa esa posición de lucha, no porque todavía sigue siendo una lucha que tienen los padres y que tenemos los médicos que estamos interesados en el tema desde hace mucho tiempo. Eh, y bueno, me parece que el conocimiento es lo único que puede hacer que el cannabis siga funcionando y siga desarrollándose, no porque creo que el cannabis viene a llenar un hueco muy grande en las necesidades de salud que hay, y a su vez también hace que el, el, el tratamiento con, con cannabis sea una terapia bastante personalizada, entonces creo que eso es un acercamiento a los pacientes y más a los pacientes de la tercera edad eh, que que bueno que realmente hay que hay que publicitarlo y hay que para que realmente el cannabis tenga un lugar en el arsenal terapéutico del médico sabemos que a veces no reemplaza a los a los medicamentos normales que acompaña también sabemos que a veces funciona como único tratamiento y además sabemos que funciona junto con otros medicamentos para, para que el paciente tenga, y ahí hay una palabra que es brutal, y que el cannabis está muy relacionado, que es la calidad de vida relacionada a la salud. Entonces vamos a intentar en esta charla hacer que el cannabis pueda ser un poco más conocido y, y darles la experiencia de estos cinco años en el tratamiento. Miguel eh, Núñez, neurólogo. Te agradecemos esta comunicación telefónica y creo que podríamos estar hablando horas porque vas abriendo ventanitas eh, y, toda, y todas esas ventanitas traen información recontrainteresante. Invitamos entonces a, a la comunidad santarroseña a ir mañana a las 16 horas al Centro Municipal de Cultura, eh, ahí en Santa Rosa, para, para que te escuchen, para que se, haga, se democratice la información perfecto chicos muchas gracias por por darme la posibilidad de, de poder de poder junto con con paula y con rodrigo que te vuelvo a decir hemos hecho una relación muy genial eh, y que podamos contarle cómo es esta lucha no que ven que hace que peca ayudándolos a, a estos padres eh, desde hace tanto tiempo con tantas gratificaciones les vuelvo a decir oh, Les digo primero a la gente de santa Rosa qué bueno que los esperamos mañana y, y, y volviendo a agradecer a los chicos no porque me han dado una posibilidad de, de, de cambiar el, el de cambiar eh, como mi objetivo en la medicina lo ¿no? cierto a través de, de la lucha por, por tener al cannabis como un arsenal terapéutico así que nada les agradezco a ustedes y espero A, a, esperamos que, que la gente de Santa Rosa pueda acercarse mañana a 4 de la tarde. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Hasta, hasta luego, chicos. Un saludo. Bueno, fundamental esto. Porque esto que dicen ustedes, ¿no?, de de la falta de información en la comunidad, eh, no se está viendo, eh, una, digamos, que se potencie lo contrario desde las políticas públicas. Desde que se dictó la ley, lo que vemos es la industrialización del cannabis pero la idea del autocultivo ha quedado como muy relegada, ¿no? Como sí. para un segundo plano. Incluso toda esta gran producción que se espera tener de acá unos años, según las perspectivas que da el Ministro Culfas a nivel nacional, con 10.000 puestos de trabajo, 500 millones de dólares para el mercado interno, 50 para el mercado de exportación. Si no tenemos un mercado que tenga la pata de la, de la salud, que esté aplicándolo, no le podemos lograr de dar la vuelta. Uh -huh. Gracias, Caño. Excelente. Okay.